Horas que se pasan al anillo y cal, zonas, mesas, covin, covines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad, donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Y con esta canción emblemática de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua de nuestro país, en la mañana de la 36 vamos a recibir a Enrique Cal, presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, precisamente. Eh, ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Buen día, buen día, hermano. Saludos a toda la barra Escucha. Y saludos a, a Marcela, que también le va a hablar ahí. Está... o en estar con qué. Bueno, estamos con Marcelo en estudios precisamente. Eh, bueno, Enrique, es estos minutos para eh, convocar, para que nos cuentes a propósito de una recordación, un acto de un aniversario muy importante que se viene el 26 de febrero, ¿no? Así es, el próximo lunes, el 26 de febrero, se conmemoran los 40 años de la histórica juntada de firmas de Fugan, el no a la propiedad horizontal, y Y, y que se transformó también, el pueblo lo adoptó como el no a la dictadura. este Son 40 años de, un, de una campaña de firmas, en el marco de otra campaña de firmas que estamos desarrollando, sí. pero esa tuvo la particularidad de que en un solo día se juntaron 330.000 firmas, este contundente la respuesta del pueblo uruguayo de sus organizaciones, y en sabemos que no no solamente era el no a la propiedad horizontal que se quería imponer, sino que fue el no a, a, bueno, al, al, al, a, la, a la barbarie, a claro. lo que era la suspensión de los derechos eh, civiles en de la ciudadanía, el, el no a la dictadura en definitiva. Y bueno, estaremos ahí en el platense el sábado, porque el lunes es un día de trabajo, claro. el sábado 24 a partir de las 18.30 horas nos vamos a a... Exactamente, mañana este habrá una un, una un recordatorio, una conmemoración con los compañeros de la dirección de, de, de fútbol en ese momento, eh, y luego bueno una parte oratoria como siempre, y luego un espectáculo artístico a cargo de la Murga, la Gran Muñeca y, y Gerardo Nieto. Creemos que es un tiempo para para reflexionar, pero también para celebrar y, y sí. encontrarse con los compañeros y compañeras. Eh, ¿por qué fue recordarnos que se hizo en un solo día la esa recolección aunque se llegó a esa cifra en un solo día, Enrique? Bueno, este que en realidad eh, fue en un solo día porque fue el primer día uh -huh. y en ese día se llegó al número necesario. No fue necesario además después este continuar adelante, o sea, no no, no llegaron a presentarse ni siquiera a la corte claro. porque el gobierno desestimó la de continuar con la medida esa que era una medida abusiva, este donde pasaban todas las cooperativas de usuarios a la categoría de propiedad horizontal, o sea, de propietarios, perdiendo el signo identitario del modelo de fogón que es que somos usuarios de la vivienda y justamente nuestras viviendas no pueden integrar, no, no pasan a engrosar el, el número de usuarios de casas que se ponen este en el mercado inmobiliario como parte del, de la dinámica espe especulativa uh -huh. este para nosotros la vivienda es un derecho y no una mercancía este es, es por eso que, que, que nunca llegó a aplicarse lo, lo máximo que se llegó a hacer fue una consulta con votos secretos en una cooperativa, la gloriosa Van Red, este funcionarios del Banco República uh -huh. este, donde por votos secretos se les preguntó si querían continuar siendo usuarios o este o pasarse a la a la categoría de propietarios. Y los heroicos compañeros de ese momento, bueno, y muchos de ellos aún estén en la cooperativa, salió, se votó por unanimidad en una cooperativa bastante numerosa, eh, mantener... Sí. ¿Hola? Sí, ahora, ahora sí. Sí. sí, decía... ¿Hola? Que... Sí, nos escuchás ahí. No, sí, sí, decía que en, en ese momento lo único que se llevó a cabo fue la en la, la consulta por voto secreto a la cooperativa Banre, en Carrasco Norte, mm. funcionario de Banco República, que querían permanecer como usuarios o pasarse a la categoría claro. de, de propietarios. Y la respuesta fue contundente. No hubo un solo voto para la dictadura, un solo voto para la propiedad individual. Todos, el 100% de los compañeros votó, Por ser usuarios. Enrique, eh, bueno, de aquel, a ver si nos escuchás ahí, sí, ¿sí? Sí. ¿Sí? de aquel firme por el no de Fugban a, a esta realidad, ¿no? De la juntada de firmas por el plebiscito de la seguridad social. A propósito, estaba viendo en YouTube que hay un video, hay un video documental, ¿no? Sobre sobre esto, esto que estamos hablando, ¿no? De, de, de la juntada de firmas del 84, ¿puede ser? Sí. Sí, ahí ahí porque ya el, el año el año pasado, el año pasado sí. se hizo el año pasado este le hicimos un reconocimiento en el marco del 39 aniversario a todas las, las dirigencias de las organizaciones sociales que participaron en la campaña de firmas que básicamente eran las de la Intersocial. Claro. Este el Pite el Pite en ese momento, hace en ese momento y y Serpaq. Este hoy vamos este año vamos a hacer el reconocimiento a los de adentro claro. de casa la dirección nacional que estaba actuando en ese momento en, en, en ese momento, el año pasado se hizo un video y este año vamos a sacar una publicación que se va a estar entregando el, el día del, de la ceremonia el día del, del acto claro esto fue, claro, decías Enrique en, sí. en, en, recordemos, hace 40 años hablamos de febrero del 84 eh, cu cuando le iniciaba casi el último año de la dictadura no a fines de ese año se hacían las elecciones nacionales y en marzo la dictadura este entregaba el, el poder a un gobierno electo, pero aún en el último año la dictadura estaba, o digamos, la política neoliberal de la dictadura se seguía expresando en iniciativas como esas Sí, yo te diría que la, la política neoliberal y, y la política este, de terrorismo de Estado, o sea, claro. el compañero Rolín no falleció... Este sí, en el año. o sea, fue en el 84 seguía, mismo, meses claro, después. Todavía seguía intacto todo el aparato represivo, este no no había y bueno, y sabemos que las las primeras elecciones se dieron bajo determinadas condicionantes que puso la dictadura. Este, por eso el, el, el, esa campaña de firmas ese esa osada iniciativa que llevó adelante la dirección de fuban en ese momento este no estaba exenta de riesgos de incertidumbre de temores y bueno este yo no, no me como cooperativista no no queda otra que sentirse orgulloso de, de, del movimiento que tenemos y de los compañeros que han que han este, estado en la dirección en los distintos momentos. Bien, eh, ya nos dijiste detalles, recordanos la hora, el lugar de la de la actividad, Enrique. Dieci correcto, 18.30 eh, 18.30 horas en el Palatense Patín Club, uh -huh. ahí cerquita de la sede de Fuga. Y veíamos que el aviso hablaba de, de llevar la credencial o algo así, si sí, el 26 de febrero lleve su credencial, dice, o sea que Te también, diré. qué mejor homenaje sí. que, que seguir juntando firmas hoy, ¿no? Eh, por supuesto, ahí van a haber mesas para juntar firmas Este, para tratar de, de, de, este por lo menos, achicar el daño que, que esta reforma aprobada le ha hecho a todos los uruguayos y a todos los trabajadores, sobre todo eh, bueno, con, con todo lo, lo que se aprobó con la mayoría del gobierno en el Parlamento. Sí, y más, que... más temprano hablábamos también, y bueno Fugban ha estado también siendo pilar de, de esta campaña, de reforzar en este tramo final, ¿no? El tema recolección de firmas. Así es, este nosotros el último hito fue de 153.000 firmas, todavía sí. nos faltan algunas para llegar, estamos absolutamente convencidos que se llega, pero bueno, este es un tiempo especial porque hay mucha gente que que estaba afuera, si bien hay también eh, todos los eventos de carnaval, este las rutas de América Sabemos que estos dos últimos meses, como en todas las campañas, son de arraigiar el esfuerzo y, y meter el, el espaldarazo final a la cantidad de firmas. Bien, Enrique Cal, presidente de Fugman, gracias por estos minutos. Queda la invitación para mañana 18.30, recordando ese acto tan importante que pronunciaron a centenares de, de uruguayos en aquel febrero en dictadura. Un abrazo, gracias Enrique. Un abrazo a ustedes y bueno, los esperamos por allá. Gracias. Tradicional zonas, mesas nueva esperanza. Quiere